Mi a mi madre, voy a dejar la parranda Y aunque me digan cobarde, a mi no me importa nada Mi madrecita llorando, me dice que ya no tome La vida se está acabando y temo que me abandone. adiós botellas de vino adió que eres alegre adiós todos mis amigos adiós los ojos Falsos quereres. Por el amor a mi madre, haré cualquier sacrificio, y antes de que sea muy tarde, voy a quitarme del vicio. Sé que no soy un cualquiera, si a mí me vive mi madre, como yo ahorita anduviera como la pluma en el aire Adiós, botellas de vino Adiós, mujeres alegres Adiós, todos mis amigos a Dios falsos quereres